turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el actual diputado provincial Martín Verón Garay, pero desde el sábado a la noche candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. Martín, Pali Cucharini te saluda, buen día. ¿Cómo andas, Pali? Buen día. Bien. Bien, Martín, al final hubo acuerdo en la UCR. Parecía el sábado que no, pero este, finalmente hay lista de consenso, se puede decir, con el resto del, del Frente Juntos por el Cambio. Sí, sí, sí venía encaminado el, el asunto, el primer esfuerzo se dirigió a lograr el consenso dentro del de radicalismo y nosotros sabíamos que si alcanzábamos ese objetivo, es decir, si, si lográbamos ese entendimiento, los restantes partidos políticos ya habían adelantado que no iban a competir, sino que iban a aportar nombres para una lista de unidad, que es lo que finalmente ocurrió. Teníamos eh, bien presente lo que había ocurrido en el año 2007 y por supuesto que se actuó con la responsabilidad de no generar un contexto similar. Mm. Eh, ¿Hubo algún herido en la UCR? Creo que no, mm. creo que no, porque fue un proceso donde hubo mucho diálogo y mucha comprensión. Está bien. Bien, Martín, y ahora arranca la, la campaña. Eh, ¿En qué vas a hacer eje eh, durante de acá, bueno, a los pasos primero? Bueno, los ejes de la campaña los vamos a conversar y definir con el resto de los candidatos y con los partidos políticos que los acompañan. Eh, en lo personal, cuento con desarrollos importantes en distintas temáticas, como es la protección de los recursos hídricos, las posibilidades que tiene la provincia de generar progreso y empleo a partir de poner en marcha determinados proyectos productivos, también en materia de salud de educación, de justicia, pero eh, considero que más allá de los ejes de campaña es muy importante hablar de los resultados que ya hemos conseguido en beneficio de los pampeanos y eh, exhibir una trayectoria de un trabajo serio y comprometido, insisto, con resultados concretos que se han obtenido para el conjunto de los pampeanos y que se traducen en una cantidad de leyes que hemos logrado que, que se aprueben. Y tener presente de que en términos generales, un legislador nacional eh, debe asumir un, un deber, que es el de colaborar al máximo eh, con el gobierno nacional, como eh, proponiendo iniciativas que terminen por definir políticas públicas, acompañando aquellas otras medidas que impulsen otros legisladores, o incluso el propio poder ejecutivo y que uno entienda correctas, discutiendo y tratando de modificar las que estén equivocadas, pero también hay que colaborar al máximo con el gobierno de la Pampa. Uno tiene que, que convertirse eh, en una suerte de, de canal abierto con el gobierno de la provincia para llevar soluciones eh, concretas y en eso hay que actuar con el mayor de los desprendimientos y, y con la mayor apertura Siempre pensando en, en los intereses del conjunto, que por otra parte es lo que siempre hice como diputado provincial. Martín, ¿crees que esto que estás diciendo ahora lo último no viene ocurriendo con los legisladores opositores aquí en la provincia de La Pampa, pero que son nacionales? Yo hablo de lo que este, voy, a tener, voy a hacer yo, uh -huh. si tengo la, la posibilidad, el alto honor de representar a la provincia en él en el Congreso de, de la Nación, y además, lo digo absolutamente convencido, eh, me refiero a esta cuestión de ser un, un canal abierto con, con el gobierno eh, de la provincia y ponerse a disposición, eh, sea cual sea el signo político que, que gobierne la provincia, en este caso va a ser el, el justicialismo, para llevar eh, soluciones eh, concretas. Mm. ¿Estabas convencido de, desde hace un tiempo que, que esta era tu oportunidad de, de, de encabezar la lista de diputado nacional de la UCR? Sí, es un proceso en el que hemos trabajado junto a, a un grupo grande de personas eh, de toda la provincia, eh, digamos, absolutamente convencidos, un, un, un proceso que se inició detrás de un proyecto, no detrás de una figura y de un proyecto en el que pretendemos que se sientan identificados en una primera instancia la mayor cantidad de pampeanos posibles y, y que en una segunda instancia, como mencionaba recién, lleve soluciones al, al conjunto de, de los argentinos. Por supuesto que son instancias... Eh, difíciles eh, y muchas veces eh, no no no alcanza o no termina de alcanzar con con la decisión que, que uno pueda tener en lo personal o, o que pueda llegar a tener eh, el grupo que que nos acompaña y trabaja con nosotros en este caso bueno eh, afortunadamente hemos llegado a, a buen puerto pero en el entendimiento de que este es el comienzo, apenas el comienzo de, de un proceso en el cual, insisto, vamos a recorrer con intensidad la provincia, visitar las instituciones, este, a buscar la mayor cercanía posible con, con la ciudadanía de modo de trasladar eh, y, y compenetrarlos de, de cuál es este, la idea que... que las ideas que pretendemos impulsar desde el Congreso de la Nación. Claro. Eh, recién mencionabas el tema de los ríos interprovinciales eh, de sí. aquí de La Pampa. Eh, bueno, son uno de los legisladores de la, de la oposición que más ha trabajado con este tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizás esto de que el Gobierno Nacional le dé la plata a Mendoza para que avance con la represa por tesuelo del viento? Bueno, he dicho que no comparto esa eh, determinación, tratándose de un recurso interprovincial, como es el río Colorado, lo que corresponde es que sean consultadas todas las provincias condóminas respecto de cualquier obra que pueda afectar el escurrimiento de esos eh, caudales, esto es lo que concretamente puede ocurrir con suelo del Viento, por lo cual entiendo que que la Pampa debe tener intervención y, y opinión a la hora de que se decida avanzar o no con, con esa obra. Y bueno, es una obra respecto de, de la cual yo vengo haciendo un planteo más, más genérico que tiene que ver con exigir el cumplimiento íntegro del Tratado del Colorado de 1976. Y no solo con que se avance en aquellas obras que pueden beneficiar a la provincia de, de Mendoza. Porque de lo contrario, lo que puede ocurrir es que se genere un desbalance hídrico en toda la cuenca que eh, traiga graves consecuencias. Eh, fíjese que una obra muy importante para la provincia de La Pampa, que está prevista en ese tratado, al igual que porque suelo el viento, es el trasvase de al menos al menos 50 metros cúbicos por segundo desde el Río Negro al Colorado. Pues bien, de esa obra no solo no se habla, sino que la provincia de Río Negro ha sancionado eh, en la década del 80 una norma provincial, una norma local que prohíbe la servidumbre de paso, es decir, que en una palabra bloquea la posibilidad de que se concrete este eh, trasvase eh, compensador. Muy bien, eh, esto no puede, no puede ocurrir, es una decisión que por supuesto hay que, hay que revertir, al menos si pretendemos avanzar en una concepción federal con la que deben ser administrados los recursos naturales que son interjurisdiccionales y que por tal motivo deben compartirse eh, con generosidad entre las distintas provincias. ¿Y, y cómo ves la, la, la postura que tiene la Pampa de empezar a judicializar eh, casi todos estos temas? Eh, ¿Compartís eh, eh, esto? Es la postura que siempre he sostenido, uh -huh. eh, incluso antes de, de muchas de las determinaciones que tomó el gobierno provincial. Fíjese que en el año 2009 ya presenté un proyecto solicitando que se inicie una acción de amparo ambiental por el corte del escurrimiento del río Salado, mm -hmm. no Atuel, sí, sí. Salado. Porque ya en aquel momento ingresaba a la provincia a razón de 3 metros cúbicos por segundo con el doble de tenor salino de, del agua de mar. Es decir, ese agua era prácticamente inutilizable para cualquier destino. Eh, pues bien... Eh, se accionó en el año 2016, eh, 2016. Este, apenas comenzó el, el gobierno, eh, este nuevo gobierno encabezado por, por Carlos Barna. Es decir, eh, digamos, siempre he tenido la posición de que eh, deben eh, judicializarse todos estos reclamos, que es la instancia en la cual eh, la provincia de La Pampa puede llegar a a conseguir resultados concretos. Eh, Martín, te consulto por un tema nacional y que, bueno, eh, si vos sos diputado tal vez te toque eh, votar, el aborto. Eh, ¿Qué posición tenés con el, con el tema de, de la ley del aborto? Bueno, a ver, creo que plantear las definiciones en términos extremos no contribuye al debate. ¿Sí? Esto que se escucha de algunos de que son pro-vida o pro-aborto lo único que hace es acentuar una polarización en un tema que merece un análisis mucho más profundo. Hay una realidad que se viene dando en el país y el Estado no puede hacerse el desentendido y mirar para el costado. Ahora, en la solución a esta problemática hay que conjugar eh, un conjunto de aspectos que tienen que ver con, con la salud pública y la decisión no puede dependerse de un análisis que involucre a la ciencia y también a la fe. Te vuelvo a repetir, es un tema muy profundo que no se puede simplificar en un estoy a favor o estoy en contra. Lo que puedo garantizar es que si tengo la oportunidad de decidir sobre el tema me voy a encargar de estudiar a fondo todas las aristas del caso para tomar una determinación a conciencia. Eh, mencionabas recién que es un tema de salud pública también. Eh, ¿Es así? ¿Lo pensás? que mueren mujeres por abortos clandestinos aquí en el país. Eso es una realidad. Sí, por eso, por eso digo que hay una realidad que se viene dando en el país y que, y que el Estado no puede hacerse el, el desentendido. ¿Y has, ¿Has visto el proyecto que presentaron hace poco? ¿Que volvieron a presentar en realidad? No, no lo he leído. Ah, está bien. Bueno, eh, seguramente... Eh, en otra oportunidad y que hablaremos de acá eh, en esta campaña electoral, te, te volveremos a, a preguntar a ver si eh, has analizado bien el tema de nuevo. Martín, eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. Bueno, agradecerles a ustedes y, y bueno, este es un proceso, insisto, que recién comienza y que lo vamos a, a encarar con toda la seriedad El caso como he hecho todas las cosas en mi vida. Eh, tu compañera de, forma, de fórmula es Adriana Ler. Sí. Va compañera sí. de fórmula, es la segunda candidata a diputada. Eh, exactamente. Mm. Sí, sí, sí. La lista quedó conformada por dos integrantes propuestos por el Radicalismo, porque nos acompaña también quien fuera corresponsivo Intendenta Alpachiri, Pachiri, Sin, que es de profesión docente, una persona sumamente honorable y por la que tengo el mayor de los respetos bueno, y el agradecimiento por haber decidido acompañarnos estoy seguro que va a realizar un gran aporte en la campaña y dos representantes que propuso propuesta federal como es el caso de, de Adrián Aler, que recién la mencionabas de General Hacha y de Jorge Audicio de, de General Pico Es decir, es una conformación con integrantes de diferentes puntos de la provincia que no tengo dudas de que va a enriquecer la propuesta y el proceso. Bien, Martín, gracias. Gracias a ustedes. Bien. Buen día. La, la palabra de Martín Berongaray, el primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, eh, esta alianza que integran aquí en la provincia de La Pampa, la UCR, bueno, Martínez de la UCR, y eh, propuesta federal, el MOFEPA, el MID, y también el unir el partido de Juan Carlos Paso, que es el GEN a nivel nacional. 9 y 21 minutos, ya volvemos. Hay cosas de último momento Y hay momentos para otra cosa Periodismo en Radio Caramés 106.1